Tres canciones, tres puestos, un invitado. A Basta de Hablar llega el Top 3. Buenas tardes para todos. Basta de hablar, pero por suerte no basta de escuchar, soy cristian Font y este es mi top 3. puesto número 3 Qué difícil, qué difícil un top 3, qué difícil un día como hoy, un top 3 en el cual podemos escuchar capaz más música que en el resto de los días de la semana y además soy un melómano insufrible de esos que viven pendientes de, del reproductor de turno, este antes supo ser un walkman, ahora es un coqueto de pequeño y portátil iPod Desde el cual selecciono ¿no? para todos ustedes y para que lo disfruten a un señor llamado Ray Davies Que fue líder de una mítica banda inglesa llamada The Kings Una banda que conforme cada día que pasa me gusta más Bueno, Ray davis el año pasado eh, publicó un disco con dúos El disco se llama See My Friends Vean a mis amigos, un disco que hizo con, con varios músicos este, que, que lo admiran, de hecho, desde Bruce Springsteen a Bon Jovi Y lo que elijo para compartir con ustedes es tienen una pequeña trampita Son dos temas en uno, dos temas de los Kings en uno eh, Por un lado, Days, que es un tema en ambalada más pop que eh, es del disco Village Green Preservation Society del año 68 y por otro lado, en el mismo tema, dentro de, de, del mismo track una canción llamada This Time Tomorrow, a esta hora, mañana del disco Lola del año 1970, también de los Kings bueno, la versión de Ray Davis de, de su disco de dúos en este caso con una banda country llamada Manford Sons aquí están los dos temas, en una misma pista, doble disfrute esto es Days, This Time Tomorrow, Ray Davis Well, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. I've blessed the light, I've blessed the light that shines on you, believe me. Even though you're gone You're with me every single day Believe me Days I remember all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you'd leave me But it's all right. Now I'm not frightened of this world, believe me This time tomorrow Somewhere Sailing across an empty sea Bona nit Puesto número 2 Ray Davis haciendo Days y This Time Tomorrow dos clásicos de la primera o segunda época de los Kings fines de los 60 principios de los 70 de su disco de dúos See My Friends Ahí teníamos a, a un gran observador de la, de la realidad de su país en ese entonces y a, ahora también, aunque está eh, residiendo desde hace un buen tiempo en, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Yo le dije que es muy difícil elegir tres temas y que además las elecciones son muy muy demasiado arbitrarias más cuando estamos hablando de, de una cantidad de canciones y de artistas que, que en mi caso me gustan, no no no no soy chacrero para nada y de hecho hace muy poquito eh, volví a reincidir Reincidí en la escucha de una gran banda uruguaya Que suele, suele ser citada como un lugar común de la, de la música uruguaya Cuando se habla de, del candombe beat, ¿no? que es tótem. Eh, de las bandas de, de Rada en su primera época, yo pre prefiero al Quinto, con Mateo con Walter Cambón, con Urbano Moraes, siempre me gustó más El Quinto, pero últimamente estoy volviendo a disfrutar a, a tótem y me es muy difícil quedarme con alguno de sus de sus tres discos, los dos primeros son maravillosos, el primero se llama Totem el, el segundo se llama Descarga y desde este disco Descarga eh, hay un tema que me gusta muchísimo que está compuesto junto a Eduardo Uceta, y no recuerdo si no está acá o a medias eh, con Lucetta, eh, lo cierto es que Rada lo revivió para su disco Fanny, para los amigos, eh, el tema se llama Mañana y es el puesto número 2, sonando de esta manera en Musta de Hablantes. eduardo Lucetta, this for you, si al llegar la noche, Vida mía, sientes que tú estás arrepentida Querida, mi vida, querida Me tendrás mañana, mañana Todo lo que sueñas Niña mía, de sentir mis besos de por vida Querida, mi vida Entre tus brazos ya entraré al despertar Estoy contigo, estás conmigo lo que sueñas niña mía de sentir mis besos de por vida querida mi vida querida me tendrás mañana mañana era de Gritaré, ah, despertar, estoy contigo, está conmigo, gritaré. Mañana por Rubén Rada, tan buena en la versión de tótem como buena en, en la versión reciente del disco Fan para los Amigos, que además canta Rada, pero canta Matías Rada, es decir, el hijo de, de Rubén. Cada que escucho a, a Rada me, me convenzo más que podrán decir lo que quieran. Lo que canta ese cristiano no lo canta a nadie en el mundo, ahí hay swing para repartir, dijera mi amigo Salvador Banchero, refiriéndose a una de las influencias directas también de Rada, que es Steve Wonder. Yo soy beatlemaníaco de la primera hora, eh, no soy un fundamentalista, pero son buenos amigos que me han acompañado en las buenas y en las malas, y lo que me pasa cada día es que cuando los escucho eh, me vuelvo a fascinar, maravillar, emocionar, pero aparte les sigo encontrando cosas nuevas. Cada vez que, que vuelvo sobre discos de los Beatles, sigo encontrando cosas nuevas, es una cosa maravillosa. En, en el que, no sé, no puedo, no puedo decir su mejor disco ni su mejor etapa, pero es, es un disco tremendo de quizás el periodo el primer periodo experimental. Estoy hablando del disco Revolver del año 1966. Es muy difícil elegir un disco de los Beatles. Eligiendo Revolver es muy difícil elegir un tema de Revolver. Pero quedé muy contento con una noticia, y es que Martin Scorsese, el eh, director de de Buenos Muchachos, de Taxi Driver, entre otras, va a abordar la vida de George Harrison en su próximo documental. Scorsese ya ha hecho documentales sobre figuras del rock, como El, el Último Vals, sobre la banda canadiense de Band, eh, el excelente documental sobre Dylan No Direction Home, el documental China Light sobre el concierto de los Rolling Stones en el Beat Beacon Theater de Nueva York y ahora va a ser un documental sobre la vida y obra del señor George Harrison. Y si digo George Harrison y si digo Revolver, qué mejor que escuchar esta maravilla eh, de temas Inclasificable para la época, desde el conteo inicial a la línea de bajo Asesina de McCartney, eh, el tipo que reinventó cómo tocar el, el bajo. Eh, estos son los Beatles haciendo Touchman, puesto número uno, eh, aquí, allá y en todas partes. 1, Take it Top 3 Bueno y con ese Tatsman de los Beatles con la, la voz y la composición desde ya del señor George Harrison eh, agradezco a Basta de Hablar la oportunidad de haber presentado este top 3, eh, espero que lo hayan disfrutado ustedes también, así que bueno nos vemos, cualquier nos vemos, esa es la costumbre de la televisión, bueno, nos vemos nos escuchamos, nos cruzamos por ahí cualquier otro sábado de estos, así que Este, gente mucha y buena música para ustedes eh, y ya que el kunnabuero se quejó de que el fútbol uruguayo se va se basa básicamente en patadas y agresiones que el partido de esta noche este pletórico de eso que el kunnagüero sostiene que es nuestro fútbol oficial este hermano te vas a ir en camilla a tu casa saludos a dalma y Yaniina